¿Cómo estás, Dani? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Están preparando la celebración de la Pacha para mañana? Exactamente, ya nos estamos preparando、eh, para el Pacha p o c o r a i n i que es una ceremonia、eh, que mantenemos、eh, en, incluso hoy en, en los espacios urbanos, los pueblos andinos, ¿no? los pueblos q u e c h u a y m a r a que es en relación a este cambio de tiempo que mencionabas, ¿no? este cambio de estación, nosotros lo llamamos bueno, el equinoccio de otoño. Eh, que para nosotros es una fecha importante también, para los pueblos andinos en particular, porque bueno, es, son tiempos donde nosotros empezamos, como、eh, si bien a celebrar, a seguir manteniendo la alegría del, de los carnavales, ¿no? de los tiempos de, de febrero, que también es un tiempo importante para, para estos pueblos, porque son tiempos de abundancia, ¿no? son tiempos justamente donde empezamos a agradecer a la Madre Tierra por todo. Eh, por todas las cosechas que nos brindó. Entonces, bueno, celebramos todas esas, esa, a través de ceremonias, ¿no? Todas esas、eh, cosas, todo, eso, todo lo que nos brindó la, nuestra Pacha, ¿no? Y bueno, y después del mes de febrero, que son justamente estos meses de, de carnavales, nosotros en marzo lo que hacemos es, bueno,、eh, además de agradecer, ¿no? Además de, de, De, de, de hacer estas ceremonias en honor、eh, a, a nuestra Pachamama y a todas、eh, las energías que también ro nos rodean. Estamos también en un tiempo donde los alimentos ya empiezan,、eh, los tenemos que empezar a, a copiar, empezamos a copiar también en particular las semillas, las empezamos a guardar,、eh, levantamos lo que son、eh, nuestras. Eh, nuestras siembras, ¿no? Empezamos a cuidar、eh, lo que vamos a necesitar、eh, durante todo lo que resta este, a este nuevo ciclo, ¿no? Este, además de agradecer a la tierra, nosotros、eh, agradecemos esta abundancia que hemos tenido durante, durante esta、eh, siembra y la cosecha, ¿no? Entonces,、eh, para nosotros el Pachapoco Rainy es una, un momento donde nosotros ya empezamos también. Eh, a soltar, como decías, lo viejo, digamos, ¿no? o, o lo que ya、eh, no es parte más de, esta, de, esta, de este plano, ¿no? y nos preparamos lo que sería para siguiente, la siguiente cosecha. Entonces, para nosotros,、eh, febrero y marzo son, son meses de celebraciones, así que.、Eh, En este momento ya entramos en este equinoccio de otoño, justamente hoy 21、eh, de marzo, y bueno, son cuatro días en que estamos justamente preparándonos para el acopio y además también preparándonos para después empezar a volver a sembrar. Así que son tiempos muy importantes también, y bueno, se siente también con esta,、eh, Este cambio de tiempo en, en nuestra naturaleza, ¿no? En esta, en cómo el sol también、eh, nos está dando un poquito más de r e s p i r o Cómo también nos acompañan las otras energías para que podamos entrar,、eh, a esta, a esta, a este nuevo cambio de tiempo, justamente que celebramos, <coughs> perdón, de distintas maneras,、eh, los distintos pueblos, ¿no? Que estamos dentro de este hemisferio, el hemisferio,、eh, en particular, los pueblos andinos justamente tratamos de mantener estas ceremonias, que son ceremonias ancestrales, son prácticas que las mantenemos、eh, dentro de nuestras familias, pero hoy en día las estamos sacando, las estamos mostrando y visibilizando más para que también haya un respeto y un reconocimiento con respecto a nuestras prácticas ancestrales. ¿De, de qué se trata esa ceremonia? Nosotros con el, Pauca Raymi,、eh, perdón, con el Pachapoco y Raimi, lo que hacemos, bueno, como te decía, es、eh, guardar las semillas,、uh -huh. ¿no?、Eh, lo que hacemos es prepararnos para las, próximas,、eh, para las próximas siembras, para las próximas cosechas, y lo que hacemos es guardar también nuestros frutos, todo lo que hemos recogido en este tiempo de abundancia que es febrero. Entonces,、eh, lo que hace la, este mes. De la maduración, porque febrero es justamente es, es la,、eh, es un, es el s mes de la maduración del, de todas las cosechas y marzo sería la continuación de esa maduración. Y lo que hacemos en este tiempo en particular es acopiar,、uh -huh. es empezar a guardar y prepararnos para lo que viene después.、Uh -huh. La ceremonia va a ser mañana en la Universidad de Finanzamiento, en los Polobrines. Exactamente, mañana a las 5 de la tarde, en nuestra huaca que tenemos ahí en la universidad, y vamos a aprovechar también para hacer un intercambio de semillas y algunos plantines que tenemos en casa. Invitamos a quienes quieran acompañarnos, también llevar algunas semillitas que por ahí les quede. La idea de esta, de esta propuesta, y bueno, y justamente pensando en este cambio de tiempo, ¿no? El equinoccio、eh, de otoño, justamente es. Eh, que las semillas que guardamos, que acopiamos también para, para, para después、eh, empezar a sembrar, las intercambiemos, porque hay semillitas que nos sirven,、eh, que, que necesitamos algunos y algunas, entonces es importante que se generen este intercambio, ¿no? Esta, este, este, el, este acopio de semillas y que también las podamos compartir. Así que bueno, mañana a las 5 de la tarde en, el, en la huaca del campus de la UNCE, en Polvorines,、eh, vamos a estar realizando esta ceremonia, ¿no? Y además aprovechamos también para dar inicio a nuestras actividades dentro del ciclo Reencuentros. De、uh -huh. Así que lo hacemos、eh, a través de esta, de esta celebración en honor a nuestra, a, a nuestra madre tierra y también, bueno, a todas las energías que, que nos están acompañando. Y decías q u va a ser el inicio de actividades que ya tienen incluso algunas planificadas, porque se viene la apertura de una serie de talleres de interculturalidad y, y educación en escuelas.、Eh, sí, efectivamente, nosotros con, con este cambio de tiempo solemos abrir nuestras actividades.、Eh, nosotros ahora ya hemos mandado o hemos、eh, abierto una convocatoria que nosotros. Eh, realizamos todos los años, dirigido exclusivamente a escuelas,、uh -huh. organizaciones、eh, sociales, comunitarias también, donde bueno,、eh, trabajamos la temática de la interculturalidad ¿no? eh, y, y educación、eh, y la ponemos a disposición bueno, de los docentes, de toda la comunidad educativa, de las familias y también de los espacios comunitarios para poder abordar el tema de los pueblos indígenas y de los pueblos migrantes también en estos espacios de formación. Así que, bueno, esta convocatoria va a estar abierta todo el año、uh -huh. y es、eh, para trabajar, por ejemplo, cuando、eh, lo, lo abrimos a las escuelas, lo que es, bueno,、eh, hacemos es visitar a las, a las instituciones, trabajamos con algunas aulas, con algunos、eh, grupos de, que, que estén laborando, que estén trabajando la temática indígena, y lo que nosotros hacemos、eh, en realidad es fortalecer ese trabajo docente. ¿no? Es abordar situaciones que también por ahí es, un, hace, es como un poco difícil por ahí trabajarlo dentro de la comunidad educativa, ¿no? que por ejemplo puede ser el tema de este, la, los conocimientos de los pueblos indígenas, los saberes,、eh, o también situaciones vinculadas, ¿no? que puede ser、no、sé, la xenofobia o、eh, la discriminación. Étnica y racial n o que hay、eh, que también se, se perciben en estos espacios. Entonces, lo que hacemos es eh, eh, a colaborar y acompañar este trabajo que se viene realizando dentro del, de los espacios educativos, dentro de los espacios también、eh, comunitarios de las organizaciones. Y donde hacemos, bueno, es acompañar、eh, y también con algún referente de alguno de los pueblos indígenas que están presentes aquí en nuestro territorio, en nuestra zona.、Eh, y lo que hacemos, como te decía, bueno, es、eh, trabajar, dialogar,、eh, intercambiar n o experiencias, conocimientos y saberes. Y bueno,、eh, hacemos como una especie de encuentro、eh, de diálogo、eh, y, de, y de compartir de, de, de lo que también. Necesitamos、eh, hablar dentro de, de estos espacios. p u e b l o s o r i g i n a r i o s c a m p u s u n g s e d u a r la forma de contacto con、eh, ustedes, con esta posibilidad de intercambio entre escuelas, organizaciones comunitarias y el ciclo de reencuentro con pueblos originarios, ¿verdad? Sí, efectivamente, ese es nuestro correo. Bueno, quedamos acá atentos, vea todo lo que vaya surgiendo este año. Mañana vamos a hacernos una escapadita hasta la universidad, a las 5 es la ceremonia, ¿verdad? A las 5 invitamos también a quienes quieran acompañarnos. El encuentro es abierto, es libre. Y si tienen algunas semillitas por ahí también para, para compartir. Así que bueno, los esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde en el campus de la u n c e m i s m bien, bueno, muchísimas gracias por, por el espacio. Gracias a vos por este ratito. Un abrazo grande, Bea. Abrazo grande, compas.